En la Venecia del Renacimiento, sinónimo de arte y emporio de artistas, mecenas, obras artísticas y museos, nace en 1546 Verónica Franco, la c o r t e l l a n a h Oneste. Su padre, Francesco Franco, pertenecía a los cittadini originari, clase social a mitad de camino entre aristocracia y plebe, y la madre, Paola Fracasa era una célebre cortesana que enseñó a su hija los secretos de la profesión. Por aquellos tiempos, Venecia reconocía dos clases de cortesanas: la c o r t i l l a n a honesta, o sea, la intelectual, y la cortillane de lume, más próximas a las actuales prostitutas que solían ejercer cerca del puente de Realto. En 1565, y a la edad de 20 años, Verónica Franco y su madre aparecen nombradas en el clandestino catálogo de tutel e principales Pio Honorati Cortillani de Venecia, donde se indican nombres, dirección y tarifas. Verónica Franco es Santa María Formosa, pieza d Omar y Escudidue. Y Paula Franco es Santa María Formosa, pieza de m e d e m a s c u d i d u e Y aunque el valor por sus servicios es muy mediocre, Tan solo un año después, la joven estaba en boca de toda la ciudad. Verónica, más que bella, era atractiva y, sobre todo, muy culta, y se convierte en verdadera experta en temas amorosos, como lo prueban sus libros de poemas. Su honradez y honestidad le abrieron las puertas de la alta sociedad y en 1574 fue. Cuando el futuro rey Enrique III de Francia pasó por Venecia, las autoridades no dudaron en ofrecerle a Verónica como el mejor presente para su majestad. La casa del Honeste Cortillani se convirtió por entonces en un punto de encuentro de músicos, pintores y nobles, donde se alternaban debates de filosofía, lecturas de poesía y conciertos musicales. Verónica no dejaba de estudiar y discutir asuntos de Estado con los hombres que gobernaban la República y, por lo general, elegía a sus amantes en base a su clase social, dinero, educación y, sobre todo, cultura, de la que ella se aprovechaba cuanto podía. Su amante preferido y el amigo más importante de la poetela fue el famoso petrarquista d o m e n i c o Venier. Que ayudó a Verónica con la publicación de sus dos libros de poemas y contribuyó decididamente a su fama literaria. Pero también fue un sobrino de este benefactor, Mafio Venier, el más encarnizado enemigo de la mujer. Mafio, quien había sido rechazado por la célebre c o r t i l l a n e estaba ciego de envidia y celos literarios. Verónica, Había publicado recientemente Rime di diverti, excelentísimo y autor, y en la muerte del ilustre señoría Estor Martinengo, Conte de Málpaga, y el escritor a r r e m a t ó con furia y vulgares acusaciones. Disparó contra ella dos capítulos y un soneto caudato: Verónica, Verónica Potana. La elegante respuesta de la poetela no se hizo esperar y los venecianos. Pudieron complacerse con Dardito Cobelliernon en Prodeza. En el epistolario de la Cortesana, que ha llegado hasta nuestros días, se advierte que la poetesa era consciente de hacer suyo un género casi exclusivamente masculino para ganarse un espacio de emancipación y aspirar a convertirse en un modelo de mujer que no quiere ni puede renunciar a los valores de la cultura. Y como no podía ser de otra manera, al poco tiempo, Verónica Franco fue acusada de brujería, entre otros absurdos cargos, y entregada a la Inquisición. Se cuenta que en el tribunal, ella se defendió con inteligencia y dignidad, docenas de hombres se pusieron de pie y atestiguaron acerca de la honestidad de esta pecadora y aseguraron haber disfrutado sin hechizos de las relaciones carnales. La Iglesia fue silenciada y Verónica absuelta. Cuando el humanismo rescataba los ideales griegos del hombre como centro y medida de todas las cosas y dejaba atrás el fanatismo oscurantista de la Edad Media, en el que la mujer estuvo condenada a la ignorancia y el silencio, nace por primera vez en la historia un hombre. Un debate serio sobre la capacidad intelectual de la mujer. Muchas verónicas renuncian a la vida de esposas para acceder a la cultura, aunque sea en una forma tan poco ortodoxa como la de convertirse en cortesana. Honeste, por supuesto.